se está trabajando para que este desde el 3 de febrero que es el inicio de clase tengan los nuestros niños eh, la posibilidad de tener el, el alimento complementario el desayuno escolar uh -huh. entonces se está haciendo los contratos directos con la empresa Eva para proveer por lo menos durante el primer mes todo el mes de febrero uh -huh. este todo lo que son los productos lácteos uh -huh. ya porque ya los otros 13 ítems que son todos los, los complementarios como este las rosquitas los para palitos, los rollitos, todo ese tipo de cosas, recién su solicitación van a estar disponible a partir de marzo, pero sí a los niños durante todo el, el mes de febrero le van a llegar los yogures, los, las barritas energéticas, todo lo que son las contrataciones directas. Entonces lo que sí queremos garantizar es que sí o sí va a haber desayuno escolar desde el primer día de clase.